Muy bienvenidos amigos a este tiempo donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 14. Libro de Génesis capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días de Amrafel, rey de s i n a r Arioc, rey de Elasar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de g o i n que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es s o a r Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Doce años habían servido a Quedarlaomer. Y en el décimotercero se rebelaron. Y en el año décimocuarto vino Quedarlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los r e p a í t a s en a s t a r o t c a r n a i m a los Zuzitas en Hama, A los Emitas en Sabe-Kiriataim, y a los Horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispad, que es Cádiz, y devastaron todo el país de los Amalecitas, y también al a m o r r e o que habitaba en a s e s o n t a m a r Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de s e b o i m y el rey de Bela, que es s o a r y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedarlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de s i n a r y Arioc, rey de Elasar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el a m o r r e o hermano de Escol y hermano de a n e r los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de q u e d a r l a h o m e r y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.